Hay toda una intención de profundizar un enfrentamiento y una grieta en el país que, que cada vez es más honda y es más grave. ¿Por qué? Porque este este fallo de la justicia que condena y pone presa a Cristina Kirchner no es otra cosa que un intento de bueno de encarcelar a una persona que tiene un gran caudal electoral, de proscribirla, de impedir que participe de las elecciones. Y esto la verdad que en el justicialismo, en el movimiento nacional en general, ya es bastante repetido, hemos uh -huh. tenido experiencias nosotros de eh, ese, ese concepto de, de los poderes concentrados, de que la forma de que nosotros desaparezcamos es eliminarnos. Uh -huh. En este caso eliminar eliminarnos de una elección. Para el gobierno era mucho más fácil ir a, ir a elecciones y someterse al resultado de las urnas. No, es una causa de hace 10 años, plagada de irregularidades, que cuando Cristina Kirchner decide y anuncia su candidatura, inmediatamente se produce la inhabilitación perpetua y la condena. Uh -huh. eh, con lo cual esto también tiene un impacto en la convivencia democrática. La convivencia democrática se resiente porque... Eh, lo mejor es que es que las personas puedan ejercer sus derechos políticos, que también son derechos humanos, y llevar adelante cada uno su carrera Y en cuanto a la causa, en sí, porque algunos dicen, bueno, no tiene nada que ver los derechos políticos con la causa, si hubo delito. Bueno, eh, es muy claro que, que la causa, lo ha dicho el, el, el actual Ministro de Justicia de mi ley, eh, Cunio Olivarona, uh -huh. no hay eh, elementos de relación directa entre la ex-vicepresidenta y los delitos que se enjuician allí. Entonces, lo, lo, lo he explicado, con lo cual creo yo que mmm, las palabras huelgan. Mm -hmm. Si lo dice el propio ministro de Justicia del gobierno, que bueno, lo, lo dijo antes, por supuesto, hoy sí. no lo diría, claro. pero evidentemente eh, es una persona conocedora. Y hoy, eh, Jorge, verás que reacciona en el mundo entero, ¿no? Sí. En México, en Brasil... Yo te iba a preguntar justamente, recién decías, eh, ¿se creen que eh, la única o la única idea que tienen estos sectores del poder eh, judicial, político y económico es intentar hacernos desaparecer eh, como la, la posibil, como, esa, como esa única posibilidad para enfrentarlos? Eh, cuando vos ya pasaste todos estos días y viste toda la re reacción del campo nacional y popular, ¿qué los moviliza? ¿Qué los mueve? ¿Qué hizo que Esos detalles, esas eh, pequeñas diferencias que había entre, entre todos los espacios se resuman de semejante manera para que ahora estén participando todos juntos de eh, la idea de un armado, por lo menos en, en, en, en un acto para el acompañamiento del próximo miércoles. Primero la reacción de la gente, ¿no? creo que hay una reacción de, no solo de los, de los que participamos de la idea peronista, en mi caso yo como presidente del Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa, No, no solo hay, la gente, uno ve que hay mucha gente dolida, lastimada con este tema y creo que eso nos obliga a todos a tener una instancia superior de análisis. Ya no podemos o no pueden debatirse cuestiones menores, sino que hay que generar un frente de unidad. Uh -huh. Y creo que ayer lo que salió del partido fue ese, un frente de unidad, claro, ¿eh? la, la construcción de un frente de unidad para generar una alternativa, a lo que es, eh, bueno, en este caso el gobierno de Mireia. Sí. Hay mucha gente que sufre, que padece, y, y hay que hay que evitar que eso suceda, ¿no? Eh, ¿Qué te quedó como conclusión, más allá del frente que, que se va a armar en unidad de la reunión de ayer, donde había gente que en los últimos años se había diferenciado tanto en sus opiniones, en su forma de ver la actualidad? ¿Qué, ¿Qué te dejó a vos que participaste, que estuviste ahí, y que sos el par el presidente de un partido que no está dentro del Partido Justicialista, pero que obviamente es parte del campo nacional y popular. Así es, somos parte de Unión por la Patria. Y hemos, bueno, nuestro nuestro último candidato a presidente de la nación ha sido Sergio Massa, que es el fundador de Frente Renovador. Mire, eh, Jorge, eh, lo que me queda a mí es una, la verdad, eh, una, una sensación de que ante una injusticia ante un golpe como celedado nacional, hay eh, una unidad que sobrepaga la diferencia interna. Uh -huh. Y eso se vio, se vio. Y esto, el gobierno, el gobierno dice que no, que no, que no tiene nada que ver con esto, pero ustedes recordarán, hace unos días, nomás no hace mucho tiempo, mi ley en un acto que creo que hizo en Parque Lezama, cuando decían pongan preso a Cristina. Eh, lo primero que dijo, eh, señores de la corte, tienen teléfono. Bueno, la corte atendió el teléfono. Uh -huh. Una corte débil, una corte que está muy desvencijada, todos entraron por decreto, después tuvieron que ser ratificados por el por el por el, por el, por el, el Senado, dos por decreto y uno solo quedó de los que tienen acuerdo original, eh, imagínense, son tres, y la verdad que digo débil porque eh, lo que han hecho es un acto de enorme debilidad han aceptado una manipulación de algunos sectores concentrados para llevar adelante esta este encarcelamiento. Y, y no no abrieron el recurso, no discutieron lo que pasó, la la causa está plagada de irregularidades, de parcialidades, de visitas a Macri, de fútbol con, con, con los mismos jueces y fiscales y Macri en los abrocos, miren, es una cosa... Eh, una cosa que si no pasa el menor análisis. Vos sos, vos sos diputado nacional, Diego, así que has eh, sufrido los vetos presidenciales a cada una de así, esas leyes que han consensuado todos los sectores políticos para lograr justamente eh, una mayoría. Eh, y parecía que nada pasaba con la sociedad. Ahora ocurre esto de la mano de la Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿crees que este puede ser el límite del sistema, de las arbitrariedades que han ido ocurriendo con la democracia? porque uno, si si lo, si lo imaginaba previo eh, a mi ley nunca hubiese podido creer que se iban a pasar tantos límites institucionales mira yo creo que empieza una reacción muy, muy, muy importante una reacción que tiene que ver con incluso las fuerzas políticas que, que detectan que esto que le pasó a Cristina le puede pasar mañana a cualquiera Que acá cuando, cuando hay un dirigente que eh, promueve el ascenso social, protege a los trabajadores, reparte, reparte, digo, los ingresos, eh, bueno, es imperdonable para los sectores concentrados. Y entonces van por ella uh -huh. Entonces creo que eh, hay hay mucha gente que entendió que, que, que las reglas de juego no son las la, la más democráticas ni transparentes. Entonces me parece que viene un tiempo distinto sí. y a lo mejor es impensado, ¿no? Te hago, dos, te hago dos en una. Sí. Se están preparando sí. para la sí. marcha del sí. miércoles, van a movilizar y van a acompañar a Cristina, eh, que fue lo que acordaron ayer. Bueno, te quería preguntar es. en, en ese marco qué van a hacer o cómo está trabajando el Frente Renovador. Y la segunda, enganchada con esta, si vos creías que estos rumores que están dando vuelta de que la justicia o algunos hombres de la justicia estaban con ganas de no darle la prisión domiciliaria, puede pasar el miércoles con la gente en la calle. Mira, puede haber alguna alguna morbosidad de parte de algunos la verdad que siempre tenemos tenemos que estar alerta con eso ¿no? uh -huh. de la morbosidad, de querer hacer cosas que son eh, absurdas que no, que no la hacen con los presos comunes imagínense con esto con estas personas que son presos políticos son presos políticos son presos lamentablemente en el caso de Cristina eh, tiene esa condición entonces eh, creo que que bueno, vamos a estar atentos, vamos a estar atentos, vamos a estar cerca, vamos a movilizar como Frente Renovador, acompañando a las fuerzas nacionales, a todo lo que son los gremios, recién salen los gremios del partido, vamos a estar allí. Así que te cuento la semana que viene cómo, cómo, cómo sigue.